que podamos hablar de astrología en sus diversas manifestaciones. Este espacio realmente se ha creado para eso, para que podamos hablar, discutir temas astrológicos. Eh, haciendo el balance me ponía a pensar que hemos hablado de muchos temas, ¿no, Marce? Sí. Sin embargo, sin embargo hoy queremos ser más espontáneos, fluir con cada uno de ustedes, saber qué que nos comenten, quisiéramos abrirle micrófonos a todos, charlar con ustedes hacer esta una tertulia más informal además acá en Colombia es puente, entonces llega el momento del descanso, hablábamos extra micrófono con, con Marcela que a veces nuestras actividades cotidianas y nuestro quehacer cotidiano llega ya el fin de semana y está uno está uno un poco cansado, ¿no? y, y espera la oportunidad del fin de semana para descansar, para aprovechar como en este caso en en nuestro país, eh, a aprovechar el un día más de descanso y distensionarnos después de, de todo el de todas las labores cotidianas, ¿no? Entonces hoy queremos que si sea como un viernes así más distensionado, más libre, que quisiéramos estar aquí reunidos y en círculo, hasta departiendo con ustedes y charlando de todos estos temas. No sé, Marce, y eh, Eh, porque hablamos un poco de distensionarnos del cansancio de, de ese estado sí. el alumno cuando siente que no sí, eh. sí así es, así es pues yo como siempre en astrología eh, y, en, y en la carta natal hay una cosa maravillosa y es que cualquier tema que surja cualquier pregunta que tengamos la podemos ver entonces eso, eso me parece maravilloso Entonces uno pensaría, bueno, es es un es un tema que a mí me parece bien interesante porque un poco ligando lo que hemos venido hablando con anterioridad es de como cuando uno se siente en el aire como que no está conectado con la tierra. Yo creo que que desde la carta natal podemos ver varias cosas. Estaba pensando ahorita. Para muchos, para muchos en, eh, que tenemos signos en tierra, digamos que es un poco más como más fácil conectarnos con esa realidad de este mundo, de esta parte terrenal. Cuando vemos carticas en las que tenemos mucho como en aire o mucho en fuego y muy poco en tierra, uno sí ve que a las personas les cuesta un poco más trabajo conectarse con esa rutina, con el tiempo. Eh, esa necesidad de ser un poco más eh, relajado, más tranquilo estaba pensando en otro signo como el signo de Sagitario también en, para algunas personas la tendencia a evadir, a no estar en, en este presente en eh, un poco buscar otras opciones como para poderse salir de este mundo terrenal también pensaba en los Piscianos en el que... Eh, pues esa es es estar unido al resto del, del mundo, a las personas y eso como que no define límites, no le define tiempos, no define ese estar aquí en esa hora más terrenal, ¿no? Pues tú que eres sí. el experto, seguramente nos podrás decir mucho más el acerca esperado. del tema. <risas> ¿Me <risas> no, no, no iba por ahí pero fíjate que interesante uno escucha lo que quiere ay si, sí. bien pues fíjate que hablando del tiempo y de la de, de, de, de, eh, yo, yo hace poco escuchaba por ahí una discusión muy interesante que es el tiempo, no? que eso es algo como tan terrestre definir el tiempo en términos reales es definir el movimiento de la tierra eh, y la tierra obviamente nos sitúa En un contexto real, es decir, nosotros eh, a, asumimos el tiempo por movimientos físicos reales del planeta, ¿no? Me refiero. Y tú, y tú mencionas algo muy interesante. Las personas típicamente Tierra, digamos, tienden a ser más realistas de la función del tiempo en sus vidas. Sí. Por ejemplo, alguien tipo Capricornio, Virgo Tauro, pues valoran más el tiempo. Entonces, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se plantea esa valoración del tiempo? Eh, oiga, ¿qué he hecho con mi vida? que tanto he logrado, ¿no? O sea, si alguien es Virgo Capricornio y Tauro, pues diga, oye, aprovecha el tiempo, utilice el tiempo. Ha pasado tanto tiempo y no ha hecho nada, ¿no es cierto? O he hecho mucho. Entonces tengo que aprovechar el tiempo. Contrario a lo que tú mencionas, digamos hay personas con tendencia más neptuniana, que es el más escapista, ¿no? si sí. busco realidades tangibles, intangibles, quiero escapar, quiero evadir, pero a la misma, al mismo tiempo. Quiero hallar una, una, una necesidad, digamos, trascendental, ¿no? o sea que me, que me llegue a buscar esos niveles espirituales profundos, esa mística, esa devoción, ese éxtasis, ¿no es cierto? Que sería muy neptuniano. El sagitariano es muy, muy fiel a sus ideales, a su fe, a su filosofía de vida y por ende, pues adhiere fácilmente a ideas, adhiere a filosofías, adhiere fácilmente a puntos de vista, puede que en ocasiones sea susceptible. a dejarse arrastrar por ideologías y fanatismos, sin embargo, pues, pareciera extrapolarse, ¿no? Y todo signo de aire, pues, indiscutiblemente es un... Eh, revela o refiere a personas que claramente, pues, sus necesidades son más etéreas, ¿no es cierto? Entonces, ahí el tiempo se torna absolutamente relativo, absolutamente relativo. Bueno, aquí, aquí tengo una pregunta de Carlos Cuenta, nuestro amigo Carlos Cuenta, la... bienvenido Carlos, no sé si tienes audio o nuestros demás asistentes eh, nos escuchan bien, él nos pregunta acá por el interno que se le fue el audio entonces sería bueno que, que si alguien ha tenido no, no, no tengo acá reset, de hecho no tengo otras preguntas o observaciones del audio, a lo mejor revisa si es un tema allí del, del mecanismo de tu conexión Ana Luisa nos dice que sí, que nos escucha perfectamente bien Entonces creo que sí tiene que ver algo con tu conexión, Carlos. Entonces, eh, pues volviendo al tema realista del tiempo, lo definimos en función del movimiento de la Tierra. Cuando nosotros hablamos de que tenemos 30, 40, 25 años, pues si so, nos acogemos a lo literal del, del asunto del tiempo nos estamos es, eh, refiriendo al movimiento de la Tierra en torno al Sol. ¿No es cierto? Eso es lo que llamamos el movimiento de translación. Entonces, si yo te digo, tú tienes 30 años porque tú tienes en realidad 30 traslaciones de, de la Tierra en torno al Sol. Sería una manera técnica de definir el tiempo. Tú tienes 45 traslaciones, digamos, de de, tu, de de la Tierra al Sol. Entonces, es una manera, digamos, de, de medir el tiempo anual. Pero fíjense que la Tierra rota. Y al generar rotación, pues genera alternancia de días y noches y por ende horas. ¿No es cierto? Entonces... cada dos horas o cada movimiento de rotación de la Tierra, eh, se da en un promedio de 24 horas. Y por supuesto, gracias a la rotación, tenemos alternancia de horas, días y noches. Entonces, ese es un fenómeno real que he visto desde la astrología, situada a personas muy tierra, frente a la realidad y necesidad de conciliar su afán con el tiempo. Entonces, si, la, si, si el tiempo se mide a través de las leyes físicas newtonianas, ¿no es cierto?, porque... La ley de gravitación universal sugiere que en realidad cualquier punto planetario se mueve en razón o en relación a sus órbitas, y esto se da de manera específica, exacta, debido a la ley de gravitación universal, pues llega un fenómeno muy interesante, hablando en términos neptunianos o pisianos. Nevado o el tiempo es absolutamente relativo. Es la relatividad de Einstein, por ejemplo. Esa relatividad viene a, a generar un cambio... conceptual en torno a lo que se concibe como tiempo eh, recordemos que albert einstein eh, era signo solar piscis cierto entonces bien curioso que la mentalidad de un científico acoja la, la visión de piscis sin embargo en piscis encontramos su realidad trascendental pero también la inteligencia y el pensamiento científico de su ascendente que es géminis cierto entonces hay un postulado muy interesante el tiempo es absolutamente relativo, casi que la relatividad y digamos que en términos de física uno pudiera sostener, o, o al menos lo fi, los físicos llegan a sostener, que justamente esa, esa fuerza de gravedad tiende a curvar el tiempo y el espacio. Entonces al generarse una curvatura en tiempo y espacio, pues, pues por ahí empiezan ciertas disertaciones en torno, por ejemplo, a cómo pues, ya las, las percepciones temporales son relativas. Pero pues sin entrar en detalles de la física, uno puede sostener que si una charla o una conferencia o un momento placentero, por ejemplo, es lo suficientemente extasiante, el tiempo se pasa rápido. Ahora, si a ustedes les aqueja un dolor, el tiempo se hace eterno. ¿no? Es hay una relatividad psicológica del tiempo, a pesar de que el tiempo tiene una función invariable. Y por ello es tan importante observar la función de Neptuno en nuestra carta, en torno a cuán ¿a cuán relativos podemos ser frente al tiempo? en cuanto a que el tiempo no existe incluso en, en, en, esa, en esa función espiritual veamos escenarios <coughs> perdón, en donde en, escuchen a, a hablar o referir a alguien cercano a la muerte ¿no? o en una experiencia mística o trascendental entonces volvemos a la función neptuniana un yogui, un místico o alguien que describa estados de conciencia superior puede estar inmerso en una meditación días ¿verdad? pero para esa persona pueden ser minutos. O alguien con experiencias cercanas a la muerte. Entonces, hablar con gente que realmente, a propósito de las experiencias de Lilith de muerte, de Luna Negra o de Plutón o de nuestra casa 8, o alguien que haya estado en un coma o en un estado de coma, por ejemplo, que es otra otro de los aspectos neptunianos, eh, referir sus experiencias posteriores a lo que vivió es muy significativo. Es decir, para alguien en un estado de coma pudo pasar <coughs> muy poco tiempo días, meses y cuando reacciona, cuando sale de su estado de coma, a lo mejor se ha dado cuenta que ha vivido o ya ha transcurrido en su entorno 10, 15 años. Entonces, llegar a ese punto muy interesante es entender que donde tengamos Neptuno podemos encontrar una totalidad que trasciende el tiempo, pero también es entender que el tiempo es un estado mental, dependiendo de nuestra disposición a lo mismo. De allí que en astrología es muy diferente la estructura de los signos de tierra, que nos da tanto sentido y tanta firmeza, como los estados trascendentales de Neptuno, en donde ya rebasamos límite, en donde trascendemos, en donde estamos en un estado de conciencia que maneja otras realidades, ¿no es cierto? Eso es como las personas que ocasionalmente han tenido, vuelvo a mencionarlo de la muerte, una experiencia cercana a la misma, y antes de morir o antes de ver ese suceso, pues se les pasa... la película de las vidas en un instante, 5 o 10 minutos y vieron toda la película de su vida, pero en tiempo real fueron 5 minutos, entonces ¿cómo definir esa relatividad? ese es un tema pisiano es un tema nepturiano entonces, a propósito de lo que mencionas, cuando un individuo busca descansar y quizás liberarse de, del realismo que sugiere su vida su cotidianidad, su trabajo fíjense que hablamos en términos de casas, por ejemplo, casa 2, casa 6 y 10, o sea, temas profesionales, laborales, el día a día, pues puede buscar una forma de escapar, a través del descanso, a través de la meditación, a través del tomar fuerzas, a través del placer, a través de lo sexual, por ejemplo. O sea, son formas muy realistas de, de hallar una totalidad. Y ahí, por cierto, interviene Neptuno, que desde el punto de vista, por ejemplo, neuroquímico, tiene una relación extraordinaria con un neuroquímico del cual tú nos puedes hablar, por ejemplo, que es la famosísima dopamina. Entonces, donde uno tiene a Neptuno en su carta, tiende a ser dopamínico, un neurotransmisor que evoca los estados de placer, muchas veces de adicción, de éxtasis, de necesidad, por ejemplo, pero de pérdida total de límites. De hecho, Neptuno en una sinestría es fundamental para ver de qué manera Genero motivación, deseo, anhelo por esa persona, satisfacción, adicción muchas veces. También es el placer de las vacaciones. Por ejemplo, se ha estudiado los escáneres cerebrales de individuos quienes después de venir de vacaciones sus niveles de dopamina son altísimos, o sea, están relajados, se ha estimulado el placer. ¿no? De hecho, hay mucho tela por cortar ahí. Tanto que, por ejemplo, a muchas parejas se les sugiere, ya están rutinizados, salgan de viaje con su pareja. Solo he hecho de cambiar... Eleva la dopamina y vuelven como a recobrar ese éxtasis que estaba perdido. Yo no sé tú qué observaciones tengas de, de esa función neptuniana del tiempo de la dopamina. Bueno, ahí he hablado muchas cosas, pero a mí se me parecería interesante tu opinión en ese sentido, Marci. Sí, uy, muchísimas cosas. Aquí estaba escribiendo para que no se me olviden. Uno es que, eh, pues en el desarrollo del ser humano, el tiempo. lo como lo tú lo estás diciendo es relativo o sea es diferente el tiempo en un niño que el tiempo en un adulto que el tiempo en un anciano o en un adolescente entonces en nuestros diferentes momentos de desarrollo los tiempos son diferentes y pues esto está muy conectado con los ciclos que que para nosotros son son de tiempos y eso tiene que ver con todo esto que tú estás diciendo, los neurotransmisores, los ciclos, los ciclos fisiológicos y metabólicos, que también son muy importantes. Eh, es, es muy cierto que con respecto a ese diluirse en el tiempo, uno, uno piensa varias cosas, ¿no? Y es como pues, nuestra cultura y nuestro tiempo nos hace mucho más, nos, digamos, nos requiere mucho más tierra en muchas cosas que, que, que neptunianos. Entonces para mí es claro cuando yo me siento con mi hijo que es un Piscis, yo soy una Virgo, entonces pues precisamente estamos ahí en, en complementariedad. Entonces él me dice, mira, voy a hacer esta tarea de esta manera con todas estas cosas. Entonces yo le digo, bueno, ese es tu tiempo, ese es tu tiempo neptuniano. Y aquí en la Tierra cuánto te puedes demorar, porque es muy interesante cómo ese tiempo para él me dice cinco minutos. Yo le dije, bueno, ese es esos cinco minutos. un poco trayéndolo hacia la tierra, son cinco minutos en tu imaginación, él ya lo tiene listo, estructurado, pero aquí, en esta tierra, ¿cuánto nos podemos demorar en esta tarde con todo eso que quieres hacer? Entonces es muy interesante porque los tiempos para él y para mí definitivamente son diferentes. Y él se toma su tiempo, <risa> entonces está pintando, se sienta, lo hace, y eso me venía a la reflexión a otra cosa, y es que cómo... inclusive para, para muchos de nosotros, afortunadamente yo creo que ya he podido manejar eso, como inclusive el no estar haciendo, el descansar, tiene un sentido de culpabilidad, o sea, tú no te puedes sentar a descansar porque entonces no estoy haciendo nada, Entonces siento culpa porque es que no estoy haciendo nada. Y resulta que eso sí no lo siente eh, un, una persona con, con mucha Neptuno. O sea, simplemente estoy aquí, y ese es mi tiempo y lo puedo llevar. Lo que sí genera, de pronto, en nuestra cultura es un puede generar choques y controversia en los colegios, porque entonces... a ti te están pidiendo que en el colegio tu niño tiene que hacer esto de tales a tales horas, tiene que entregar esto de esa manera, y el tiempo de esos niños que son más aire o son más aguas, pues son son más difíciles para ellos porque es que el tierra lo puede hacer rápidamente. Entonces es cómo valoramos, cómo tenemos prejuicios con respecto a lo que debemos ser. Y en la misma educación o en la misma casa, estamos relacionándonos con diferentes individuos y personas y que les estamos exigiendo de acuerdo a la cultura algo así. Entonces, es un poco en general, digamos, pensando en ese tiempo y pues claro, la dopamina tan interesante que hace que podamos extasiarnos, que podamos sentir placer, que podamos inclusive llegar a las adicciones precisamente por eso. Seguramente las personas que han tenido de pronto la experiencia de, de estar bajo algunas drogas eh, psicodislépticas, pues es que ahí el tiempo se difumina. Aquí no hay tiempos, no hay espacios, inclusive es supremamente interesante porque la dopamina nos registra en la memoria y nos queda muy guardado. Entonces uno sabe que en el tema de, de, de las adicciones, por ejemplo, Cuando, cuando una persona está en contacto con algún medicamento o droga psicodisléptica, se queda registrado en la memoria, se si ha tenido placer, es esa búsqueda, ¿no? Es esa necesidad de estar nuevamente en contacto. Y eso, como tú lo decías, tiene que ver con las relaciones que establecemos con nuestras parejas. Muy bien lo veíamos en sinastría, cómo la dopamina es tan importante para el momento en que nos enamoramos. Y esto no tiene tiempo, uno cuando está enamorado no, no tiene tiempo, uno solamente está ahí, está, está solamente pensando en esa persona al que idealiza, pero no hay tiempo cuando uno está enamorado y está con el otro. Eso es supremamente sí. interesante. Uh -huh. ahí, ahí, ahí yo pues, estoy mencionando, les, estamos poniendo algunos de los de los criterios neptunianos sí. claros, clásicos, evidentes. Me llama mucho la atención lo de, lo de lo, lo que mencionas de la estructura del tiempo, ¿no es cierto? Porque pues, uno realmente eh, encuentra que, por ejemplo, el trabajar bajo presión, sí, hablando pues de los, mencionas los estudiantes, mencionas los los, los niños que son presionados obviamente a, a tener que seguir unas pautas, pero digamos eso también es Es supremamente común, digamos, a, a, a, los, a los ritmos de trabajo. Y entonces, tú mencionas algo muy importante: los sentimientos de culpa, que bueno, esos son, digamos, neptunianos en el sentido general de naturaleza, o sea, donde uno tiene neptuno uno es susceptible, digamos, a, a, a que emerjan esos sentimientos de culpa justamente por lo que aquí menciona, o sea, la culpa de no aprovechar el tiempo, digamos, y tú lo mencionas como buena Virgo que eres, ¿no? O sea, una persona Virgo, Capricornio, Tierra, se va a cuestionar más su uso de, del tiempo. Es más, si ustedes en su carta tienen mucha presencia de Tierra, el no aprovechar el tiempo y darse una tendencia de espiritualidad, de totalidad, de descanso, ¿verdad? Entonces, por allá vienen los registros ancestrales, Tierra, ¿no? Aproveche el tiempo, produzca, organícese, ¿verdad? Uh -huh. Porque en la casa dijeron, hay que aprovechar el tiempo, claro ¿no ¿cierto? eso es una, eso es una, una, una cosilla ahí muy, muy neptuniana y que he visto desde la óptica del amor romántico que, que es esta imagen nos bueno, evoca en una sinestría por ejemplo la relación que trasciende límites por ejemplo el amor ideal cómo idealizamos a nuestra pareja entonces habría una pregunta tenemos derecho a amar, a enamorarnos, a perder los límites, a trascender, a llegar al todo y la nada. Por ejemplo, era llamativo, por ejemplo, Marce, que en individuos enamorados su cerebro demostrara la misma activación de dopamina que en el cerebro de los cocainómanos, por ejemplo. Uh -huh, Pero más llamativo aún era que en el cerebro de enamorados y cocainómanos se despertaban los mismos centros dopamínicos de un monje budista, por ejemplo. Entonces claro fíjate, sí. fíjate fíjate, el entorno espiritual, el entorno místico o el entorno adictivo, del amor romántico. Donde tenemos a Neptuno somos susceptibles de vernos arrastrados por una emoción que nos, que nos hace perder literalmente el tiempo, que nos embriaga de placer. Pero ojo, también con Neptuno en el principio universal sacrificamos, sufrimos. La pregunta sería entonces, esa persona en la que nos ha engañado, ¿verdad?, O hemos sido nosotros los que nos hemos engañado a través de idealizar algo en mi pareja o en esa pareja y de atribuirle rasgos casi divinos, ¿sí? Que a lo mejor han sido defraudados para mi conciencia. Entonces sería bueno porque la tradición sostiene. Donde usted tiene Neptuno, se ama pero se enreda. Entonces puede tener la clandestinidad, puede tener la relación oculta, puede tener la, la decepción, el sufrimiento, ¿no? pero acuérdense que el amor y el sufrimiento es una zona del cerebro que se activa ¿no? pero entonces la pregunta central y que yo, yo, yo, yo dejaría plantear acá es ¿realmente nos decepcionan los demás o somos nosotros mismos los que nos decepcionamos porque pues vendimos o proyectamos sobre ese ser amado sobre esa persona tanta, tantas cosas que a lo mejor no están allí digamos eso tiene muchos posibles puntos de vista u observaciones ¿tú qué piensas Marcelo? Sí, eso es eso es muy cierto porque fíjate que aquí estaba pensando en otra cosa y es cómo tú te fundes con el otro ese ese eh, cuando yo como ser humano me uno con otro de alguna manera podemos tener esas sensaciones mi pareja y yo me fundo pero hay veces tanto que estamos confundidos Entonces no nos damos los espacios para que cada uno eh, pueda libremente realizarse como ser humano y de pronto entendemos que como pareja somos so solo uno. Pero también podemos estar en el otro extremo y es que cada uno por su lado entonces no tienen puntos de unión. Lo que pasa es que con Neptuno sí tenemos esa sensación de que, yo no sé, yo, yo supongo también, tú, tú me dirás Diego, como de... Cuando me encuentro con ese otro y digo, como si lo conociera de toda la vida, ese otro ser humano que está ahí, me parece que que, que comparte tanto conmigo, lo siento porque es que es más, es, es que Neptuno tiene algo muy interesante y es que tú no lo puedes en algunos momentos poner en palabras. Está en la sensación y en ese poder De, de relacionarse con el otro que inclusive uno muchas veces no puede contar la experiencia, no la puede transmitir a través de palabras sino en lo que tú sentiste. Entonces es muy interesante porque eso nos puede pasar con otros seres humanos o con situaciones específicas. Y ese Neptuno que está ahí es, eh, nos permite ese diluirnos, es estar ahí en ese océano donde arriba, abajo y a los lados es exactamente lo mismo. Pero entonces lo que nos sucede es que de pronto en ese confundirnos tanto, también puede pasar que pues estamos con el otro y somos aparentemente uno que tampoco es cierto, porque estoy yo aquí y es el otro el que me está mostrando de pronto cosas mías. Entonces es muy interesante esa, ese separarse, pero también ese unirse y confundirse que permanentemente tenemos con el otro, ¿no es cierto? Claro. claro claro es más y eh, está una neuroquímica interesante por ejemplo lo de los chocolates no Se regala chocolates para llevar la alegría no sí sí y el placer sexual y afectivo entonces el, el placer de, de del dulce no que eso también es venusino pero que a la postre nos exalta una euforia así sea transitoria Muy neptuniana. Eh, en donde pues, nos embriagamos Literalmente de amor o literalmente de alcohol, ¿no? Si es el caso, de estupefacientes, de alucinógenos, Neptuno. Neptuno en su función, digamos, escapista. Generalmente pues el, el licor, el, digamos, la tertulia, el placer, el descanso, todo eso es un tema neptuniano que, que llega a colación a propósito de cómo y de qué manera y de qué, de qué forma nosotros podemos orientar nuestros espacios de orden. de cotidianidad, del día a día ¿no es cierto? con nuestros espacios de placer con uh -huh. nuestros espacios de plenitud ¿de qué manera nos distensionamos? Uh -huh. y eso es una función digamos neptuniana en nuestras vidas, trascendiendo el tiempo entregándonos a una causa buscando posiblemente una adicción un sentimiento cósmico fusionándonos con nuestra pareja decepcionándonos, cayendo en la decepción amorosa, en el engaño, en el ¿verdad? todos esos adjetivos que, que de hecho se inmortalizan en la música porque pues el 90% de las canciones de la música evoca el romanticismo desde el amor, desde el enamoramiento hasta la decepción tanto que Neptuno evoca la música, cuando uno tenga Neptuno pues obviamente está o es susceptible a dejarse embriagar por el sonido a trasladarse y de hecho a trascender el ego cierto o sea, yo trasciendo el ego gracias a a que no tengo límites, y nada más cercano que a la trascendencia del ego, eh, que es concretamente el hecho de estar eh, relacionados con una música que nos pone a danzar, o con, o con un sonido que hace que, que, aún a pesar de estar con gente que quizás no conozcamos, pero, pero pues ya no existen límites, ya no existen fronteras. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué medios, digamos, porque pues aquí podemos observar que nuestra sociedad... como tú misma nos decía nos exige, Se nos exige tiempos, es decir, yo no puedo que por estar buscando mi tiempo, perdón, mi, mi, mi placer, pues olvidarme de mis responsabilidades, yo sé que tengo que entrar en determinada hora a trabajar y eso es mi casa seis, o sea, que tengo que aplicarme a una rutina y, y, y tengo que cumplir mis, digamos, mis labores realistas, tengo mi responsabilidad en la casa, tengo mi responsabilidad en el trabajo, tengo mi, una posición clara con el tiempo, es decir, en la universidad me mandaron este trabajo y tengo hasta tal día para entregarlo, mi jefe me delegó este trabajo y tengo hasta tal día de hacerlo, me he trazado estos objetivos de ahorro y por ende mis condiciones eh, realistas, mis condiciones realistas pues obviamente sugieren que, que tengo que hacer eh, un énfasis en, en cumplir determinados tiempos, entonces buscamos formas alternativas de encontrar el placer, y eh, eh, ¿Cuáles pudieran ser? Porque ya sabemos que hay formas, digamos, eh, escapistas de hacerlo, alcohol, drogas, en fin. Hay formas más naturales, el descanso, por ejemplo, las vacaciones. ¿Qué otra forma, digamos, natural nos permite elevar esos esos niveles de dopamina? O sea, ese, esos niveles de alegría, teniendo en cuenta, que es lo que yo entiendo, Marce, que muchos grados de depresión o de conflictos también son obedecen precisamente a niveles bajísimos de dopamina, o sea, conflictos de la depresión que ya mencionábamos en algún. en alguna tertulia relativos o referentes a a, a depresiones que son neptunianas y que muchas veces obedecen precisamente a bajos niveles de dopamina. Entonces la pregunta sería ¿cómo Bueno, desde nuestro mandal astrológico situar es en el turno, pero ¿de qué manera elevar justamente esos niveles de, de dopamina si, si tú tienes una aproximación al concepto? O sea? Claro que sí. Eh, digamos que cuando tú decías más naturales, claro, el ejercicio. El ejercicio nos ayuda. El sexo también, tener relaciones sexuales, estar, estar enamorado también. Enamorado no solamente tiene que ser de una pareja, sino enamorado de lo que hago. de lo que me gusta, los gustos que tengo, entonces eh, si, si sé que algo me encanta, me gusta mucho, pues debo hacerlo, pues eso nos eleva a los niveles de dopamina, entonces eh, todos estos, estos digamos el, la sensación de, de lo que nos genera placer, lo que nos hace sentir bien, lo que nos gusta, eso ahí ahí la dopamina se nos es, está aumentando en niveles, El problema, como tú dices, de pronto tiene que ver con otras situaciones que pueden ser, o uno, las, las depresiones, que algunas son por niveles bajos de dopamina, y ahí vuelvo, hay un punto en el que estamos hablando del chocolate. El chocolate básicamente tiene mayor inferencia sobre la serotonina, que es otro neurotransmisor, y lo que sí sabemos Es que cuando estamos deprimidos podemos hacer varias cosas. Uno es que de pronto estamos eh, más eh, con más ganas de comer para muchos chocolate y dulces. Y uno ve uno ve que muchas personas dicen, no, estoy deprimida, me va a tomar chocolate. Pero también está el chocolate de la mañana, como el chocolate sol de la mañana que tenemos aquí. Nos tomamos un chocolate por la mañana para estar más enérgicos. Esto tiene que ver más con la serotonina. Eh, con la dopamina tiene que ver entonces estas otras, eh, estas otras partes más de placer, de sensaciones, de, inclusive de las adicciones. Hay personas deprimidas que, digamos, más que buscar el chocolate, lo que buscan precisamente es el alcohol o otras drogas que les permitan salir de esa depresión, y esto sí tendría que ver más con la dopamina. Entonces, eh, un poco es interesante aquí eh, cómo, cómo cada uno Del, de los neurotransmisores y nuestra fisiología normal, pues está relacionada estrictamente, como lo vemos aquí en la tabla, con neurotransmisores y con los planetas que tú nos estás mostrando. Entonces esto es lo que a mí me parece más interesante de toda la fisiología. Entonces cuando uno habla, por ejemplo, de depresión, pues tiene que ver realmente si es en la dopamina o en la noreapirinefrina o en la serotonina donde está deprimido, pero eso nos lo muestra también la carta natal, que es muy interesante. Ahora, volviendo un poco al tema de, de Neptuno, aquí también aparece otra cosa y es el miedo que podemos sentir a diluirnos, como a no tener esos límites. Hay muchas personas que sienten eh, miedo a perder el control, a no tener el límite y de decir, eh, ¿qué tal si me enloquezco? Y ese es otro tema súper interesante de Neptuno, eh, que tiene que ver con la psicosis, ¿no? Con ya el, el perder ese juicio de la realidad e irme a esa otra realidad en donde eh, puedo estar, por ejemplo, alucinando o teniendo ideas delirantes. Ese es otro tema de Neptuno también muy interesante. El, la persona que ya entra en una psicosis ya no tiene miedo, está ahí. Pero hay muchos que pueden tener ese miedo de perderse, de, de enloquecerse, de perder el control. Uh -huh. me llama mucho la atención que por ciclos la presencia de Neptuno en Acuario estos últimos 10, 12 años casi que exaltó la, el valor importante de la tecnología, en este caso el internet y encontramos como el, el medio de o para, es una forma de muchas veces es una especie de realidad virtual en otros casos es una manera efectiva de comunicación, lo menciono por Acuario pero también pensaba hace un instante las adicciones que, que genera la red, ¿no? Y hasta qué punto esa función neptuniana no es también una función psíquica real, mal encausada, ¿no? Que por ende pues, se le puede llamar psicosis, es decir, la diferencia entre un vidente, un psíquico, alguien que ve y alguien que es llamado así un, un, una persona psicótica, pues, pues es también tan relativa, que lo podemos entender bajo la función neptuniana, que la persona que ve... que capta, que escucha, que siente. Eh, por ejemplo, en los tránsitos de Neptuno empieza uno a experimentar, o en los ciclos de Neptuno empieza uno a experimentar frecuente y permanentemente cosas un poco diferentes, ¿no? O sea, ¿no? Eh, en este caso, eh, encontramos mmm, fenomenologías que, por ejemplo, para alguien que ya es muy agua, por ejemplo, son fáciles de vivir. pero para alguien mi tierra pueden generar conflictos existenciales, porque si para mí la realidad tangible y mi, mi aterrizaje y mi estructuración es lo que me ha dado sentido de pertenencia, pues fenomenal, pero si alguien desde muy joven ha sido susceptible a sentirse imbuido por cosas intangibles, se ha, se ha visto imbuido por eh, temáticas trascendentales, pues no va a haber problema, pero para alguien muy tierra, obviamente eso no es fácil. Eh, y entonces llegan algunos medios, por ejemplo, el uso por ejemplo de, de algunas plantas alucinógenas, el yagé, la ayahuasca también, el, hay hay tantas, el Peyote en México, en eh, Nuevo México, eh, que pues para efectos reales son viajes de conciencia, ¿no? Eh, estimulados por una función neptuniana. Pero como ese tipo de cosas no es para todo el mundo, yo he notado que gente muy tierra. cumple un efecto muy benéfico, porque precisamente es permitirle desestructurar niveles de tierra que a lo mejor les ha limitado eso que tú mencionas, o sea, abrirse a realidades ahí muy, pero muy intangibles. Eh, para otros, por ejemplo, puede ser aún más riesgoso, porque pues, si esto lo, lo, lo lleva a trascender, por ejemplo, a alguien muy tipo agua, Pues puede ser obviamente alguien más complicado, o sea, si yo tengo mucha agua en mi y me meto un viaje de pronto me, me voy más, entonces lo que hay es que tener cuidado con ese tipo de prácticas, porque obviamente no es para todo el mundo, habría que ver los perfiles que se dan en unos contextos para, para, para la toma de, de alucinógenos que observamos en todas las culturas, ¿no? incluso hasta en estudios psicológicos con el uso del LSD o este tipo de cosas, pero volvemos a una función neptuniana. Necesitamos trascender nuestros límites. De acuerdo, y estaba ahora recordando cómo algunos de los pacientes que llegan a mi consulta precisamente han estado en alguna experiencia de este tipo y eso ha hecho que esa sea la razón por la cual iniciaron su proceso de enfermedad mental o de psicosis. Entonces, tenemos que ser supremamente cuidadosos por lo que tú dices. Es no, es no son experiencias para todo el mundo. Y uno sí lo ve reflejado, indudablemente, por, por las características de su carta natal, y es que precisamente... Son, son situaciones de pronto en las que los lleva a ya a diluirse, a difundirse mucho más. Entonces entran en estados psicóticos y por eso es tan importante que todos sepamos realmente como cuál es el tipo de terapia y qué es lo que queremos hacer, porque no todo es para todo el mundo. Así como de pronto el, la utilización de otros medicamentos un poco más tierra, y esto me refiero a, a medicamentos ya antidepresivos y eso podrían ser muy beneficiosos. Entonces todo depende de la estructura que tú tengas, todo también depende del acercamiento que tú hagas y un poco de la conciencia que tengas para poderlo hacer, pero uno sí sabe y hay personas que dicen, mira yo no me voy a acercar a una experiencia como esta porque sé de que esto me puede generar una crisis y eso está muy claro. Entonces, el, es un poco ver como en la realidad de lo que estamos viviendo con tantas terapias y tantas cosas que tenemos para, para poder tomar y tantos ofrecimientos que tenemos y es que realmente tenemos que ser muy cuidadosos quién y cómo lo está haciendo, porque yo sí recibo en mi consulta muchas personas que han tenido experiencias muy difíciles gracias a este tipo de situaciones. Uh -huh. Eso sí es muy común, yo también. Entonces... Dependiendo del perfil de nuestros consultantes, pues debemos analizar y ser muy prudentes de las prescripciones, ¿no? Como también ser muy sensatos en saber que no todo el mundo nació pues para meditar, ¿no? Sí. Para hacer yoga ni para... Entonces hay que observar atentamente los perfiles y obviamente a través de ello sugerir técnicas adecuadas. Hay, hay la astrología es absolutamente profesional frente al enfoque tanto de sus realidades espirituales, sus prácticas, sus usos, ¿no es cierto?, Y es como todo, absolutamente eh, específico el diagnóstico de cada persona. Entonces, esto a propósito de donde tengamos Neptuno, la necesidad de trascender límites, de hallar el descanso, de elevar la dopamina, de encontrar el placer, la adicción, bueno, todo lo que nos genera esa realidad. Y por ello, pues aquí se han mencionado, recibíamos por el interno formas de adicciones y van desde todo el punto de vista, desde la alimentación, el sexo, el amor, la religión, ¿no? pasa lo mismo, si soy, que esa es otra función, digamos, que a nivel, digamos, de, de este plano representa eh, Neptuno, Neptuno, por ejemplo, es la, la percepción espiritual de la vida, pero también es la condición religiosa, entonces puedo creer ciegamente y dejar la responsabilidad de mi vida en otros, ¿no es cierto?, entonces me despojo de mi responsabilidad, me evado de mi responsabilidad. Entonces, que sea mi gurú, que sea el pastor, que sea el sacerdote, el otro que se encargue de mi vida o que sea el karma, ¿no es cierto? Entonces, también hay una función escapista muchas veces de nuestra vida. Y observen personas que después dicen, no, me usaron, me decepcioné, la religión, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo no me di cuenta, verdad? Entonces, hablamos de la fe ciega, sí, de la credulidad, como otra función. Como también, entonces, me aíslo del mundo y entonces me vuelvo una persona pseudo espiritual, Y en todo caso estoy entonces pregunando, predicando, viendo el mal, ¿no es cierto? Me acojo fanáticamente a una causa. Esa pues es una manera de encontrar que Dios es la Deidad, que me cuida y me protege. Entonces, ¿cómo no temer a no tener al Dios que es el que me protege y me cuida? Que me aleje de mí todo mal, ¿no es cierto? Que me preserve, que me, que, que aleje de mí cualquier vicisitud, dolor. Entonces la espiritualidad no es genuina porque es sencillamente un mecanismo... de defensa necesito que alguien me cuide me proteja porque pues, necesito evadirme de los posibles dolores o, o responsabilidades que me da la vida entonces vemos también esa función peligrosa de la religión como vemos en la religión que pudiera ser trascendental en el sentido de que me da conciencia de totalidad y ahí ya hay amor sacrificado por ejemplo amor que entrega total es ese amor que trasciende y volvemos a hacer un parangón con el budista con el místico Eh, con el religioso o con la madre Teresa de Calcuta bueno ya me, hay, hay muchos estereotipos y muchos arquetipos entonces dentro de esos estereotipos hay gente que desde luego el amor o el bienestar de la totalidad es el bienestar de ellos se funden de una manera divina en el sentido de ayudar y de, y de dar a los demás todo lo que quieren dar y esa es su satisfacción, es su, su plenitud Entonces es el amor y la plenitud de entregarse a todo o por ejemplo los, en, en la vida de Santa Teresa de Ávila ¿no? que encontraba un éxtasis en unirse y fusionarse a Dios y le evitaba y estaba, o sea, ¿cómo describir tales estados? para una mente reaccional puede ser cosa de escepticismo ¿no? pero para el que lo vive es decir, ¿cómo, cómo, cómo refutarle un sentimiento, una emoción eso pues hablamos hasta de religión en este contexto Bien, mira, tenemos aquí unos comentarios. Dice David, yo tengo Neptuno casi en conjunción con el Ascendente y el Sol en Escorpio en Casa 12. Y siempre fui precavido con las adicciones, ni siquiera he fumado. Seguramente por un temor de no poder tener control sobre eso, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. Sí. Mm -hmm. Pero ojo que las adicciones no solo es fumarse un cigarrillo... O... Sí. sí, porque la siguiente pregunta dice... Exactamente, Mariel dice, la adicción al cigarrillo tiene que ver también con Neptuno, ¿no? Claro, son las bueno, adicciones. Adicción. Que tenga muy fuerte Neptuno no es solo que fume o no fume, o que no tome o no tome. O sea, hay que analizar en qué área es adicto. Adicto a la relación, adicto a la religión, adicto a... Es decir, ¿en qué podemos serlo? Entonces, fíjense que la, las adicciones van más allá... De, del, del vicio como se concibe, más allá del cigarrillo más allá del alcohol, puede ser la adicción a la comida, al sexo es decir, ahora, a las relaciones mismas, somos adictos a las relaciones entonces dependemos y requerimos de la presencia de, para exaltar nuestra dopamina y cuando no está nuestro ser amado, entonces ¿qué pasa? entonces, una persona neptuniana debe analizar su sentido trascendental y de totalidad, pero también su predisposición adictiva. Claro que sí, indudablemente, porque las adicciones casi que un poco las llevamos hacia drogas o ese tipo de, sí. de situaciones, pero no, es que podemos ser adictos en cualquier área de nuestra vida y de hecho la comida, la comida puede ser para muchos una adicción, por eso los problemas en trastornos alimentarios que tenemos. El, lo que tú dices, la adicción a mi pareja, la adicción ahora con toda la tecnología, este es otro tema importantísimo que digamos hemos tenido que venir estudiando y trabajando mucho todos los profesionales en salud y es que pues todo este tema de la tecnología ha traído otra serie de adicciones Eh, muy importantes y digamos muy nuevas que no habían sido estudiadas con anterioridad pero esto tiene que ver con toda la evolución que ha hecho el ser humano definitivamente en términos de cambios y por lo tanto la adicción también hace sus cambios pero siempre tenemos, yo creo que cada uno de nosotros puede mirar desde su carta desde su propia experiencia en dónde es que se vuelve más más adicto y hasta más obsesivo podríamos de alguna manera también verlo Nos dice Cecilia que realmente cuando estoy en áreas profesionales funciona de maravilla la dopamina. Sí, yo estoy de acuerdo, Ceci. Para mí también esto, aquí, en este momento seguramente muchos de nosotros tenemos la dopamina más elevada. Bien. Dice Hermencia, quizá es como el adicto al trabajo según tengamos a Neptuno. Claro, indudablemente Hermencia. Hay adicciones y hay personas que se llaman trabajólicas y están adictas al trabajo. Yo no sé cómo tú lo ves, Diego. Sí, tal cual. Yo yo conozco mucha gente adictiva al trabajo porque porque es insufrible de pronto llegar a la casa. Entonces, ¿a qué voy a llegar a la casa si, si me genera conflicto? Entonces, o, o, o no quiero confrontar un área de mi vida y la justificación es el trabajo. Entonces, no hay tiempo. Estoy trabajando y ¿qué me va a poner a pararle bolas a mis relaciones de mi pareja con mis padres? En, ¿Sí? Eh, ¿A qué vado? Nos pregunta... Sandra, Sandra ¿no? eh, ¿nos evadimos a qué o de qué? Siempre es bueno preguntarnos a qué estamos escapando, ¿no? Eso es, volvemos a la tecnología, hombre, si yo estoy en una charla jar, muy fastidiosa, muy hartísima con alguien, o sea, estoy aburrido, pues es más fácil sacar acá mi iPhone y empezar a, a desvirtuar esa conversación y me meto en mi Internet, o sea, me meto desde mi teléfono y no, es decir, me abstraigo de este mundo que es tan aburrido. Por eso miren el adolescente rechazando mucho su entorno familiar y diciendo no, me cuesta trabajo confrontar esto y bueno, aquí está un medio que me ofrece a lo mejor una forma de relacionarme mejor virtualmente, pero curiosamente cuando es virtual es muy fácil, cuando llegamos a, a vernos muy realmente no es tan fácil. Entonces adicciones y perfiles adictivos todos tenemos en algún contexto. No es negativo porque pues en el fondo pensaríamos que la función trascendental de Neptuno como evasión y adicción es una búsqueda de totalidad, ¿qué queremos llenar? de ahí donde tengamos Neptuno podemos observar nuestra plenitud y lo que nos llena de allí que cuando uno hace algo con placer y compromiso surge lo que dice Cecilia entonces hace que huele y me emocione haciendo lo que me gusta porque eso me genera placer y ya no estoy en la lucha con el tiempo, con el fastidio sino con el deseo y la entrega total que me sugiere por ejemplo el trabajo Claro que sí, y eh, ahorita recordando algunas situaciones interesantes entre parejas es que, y entre amigos, e inclusive dentro del mismo trabajo, cómo eh, se pueden decir las cosas a través de su celular. Entonces se mandan mensajes de texto. Pero en el momento en que están juntos, ahí se de la situación. Entonces cuando Sandra dice uno que vale, es muy importante ver eso. Por por ejemplo, ¿ay, ¿qué estoy evadiendo yo con mi pareja que...? que sí puedo yo mandarlo por mensaje de texto pero no soy capaz de hablarlo cuando el otro está al lado mío, eh, que estoy evadiendo cuando estoy en el trabajo y no quiero llegar a mi casa, algo está pasando que no me permite a mí llegar a mi casa, puedo que tenga problemas con mis hijos, por ejemplo, y que lo que yo no quiero es enfrentar esa situación o no quiero ver a mi esposo porque, o a mi compañero porque estoy aburridísima y no quiero entrar en conflictos, Entonces Mucho de esto tiene que ver con no entro en conflicto, simplemente lo hago de una manera, por ejemplo, a través de un mensaje de texto, o envío un correo, o pero no me no me veo con el otro, no me vinculo con el otro realmente y ha evado la situación. Uh -huh. Eso me recuerda, hablando de mensajes de texto, volvemos al tema de los enredos, o sea, clásicamente uno dice, ah, Neptuno en casa 7, enredos de pareja, o Neptuno en casa 5, me enredo yo. Eh, hoy día son muy frecuentes a propósito de esas tipologías donde yo encuentro el amor como engaño, enredo, relación oculta. Uh -huh. eh, encontrar esos mensajes de texto sí. que. <risa> duro, duro. <risa> Entonces, sí. eh, ah, la, la, la pareja le revisó el celular y le vio, le abrió sí. el email y le vio todas las cartas de amor y las dedicatorias. Sí. Pero llegamos a un punto muy interesante y aquí acojo ciertas frases de Sigmund Freud. cuando hablaba de los actos fallidos, uh -huh. o de aquellos niveles que inconscientemente en mi psicopatología cotidiana yo dejo. Entonces será caso gratuito que yo tengo un lío con mi pareja y no he sido lo suficiente. Es decir, me he evadido a confrontar que algo anda mal en mi pareja. No solo busco una relación, porque aquí ese no sería el punto, sino como me cuesta trabajo confrontar algo, entonces a lo mejor deliberadamente dejé mi teléfono ahí, yo espero es que de pronto mi pareja se dé cuenta de ese mensaje de texto eh, hace poco hablaba con un alguien en consulta precisamente con una presencia de, de, de Neptuno en 7 que decía que un día por casualidad su pareja, su compañero pues dejó el, el email abierto, salió y se le olvidó cerrarlo y cuando esta persona sí. ha abierto se da cuenta de todos los mensajes de texto viendo la carta de ella su Neptuno en 7 y viendo la carta de él su Neptuno en 1 el dente escorpión le decía yo bueno claramente hay un conflicto o sea, hay una evasión pero es una manera inconsciente de decirte yo no te voy a decir las cosas porque no estoy ni en capacidad no lo puedo hacer me voy a evadir a hablar del tema no más bien que sea lo relevante del mensaje de texto y de los emails que tuviste para darnos cuenta de que aquí hay algo en rollo bueno digamos que total casi se separan entraron en crisis por ahí con apoyo terapéutico y ahí siguen pero pues me pues refiero un poco que otro grado Digámoslo viendo en contexto de cartas astrológicas, es que ese enredo y ese engaño también, pues más que estigmatizarlo es, bueno, ¿qué no enfrento y qué confronto y qué hago que mi pareja, pues a través de un acto fallido, ya que menciona los mensajes de texto, pues <risas> tiene a surgir eso? a Aquí me pasó justo eso. Me tengo sí. Neptuno en casa 7 con Scorpio, no lo dice Judith Cuevas. Bueno, Judith, ya, ya entendiste por qué. Sí, es que hay mensajes de texto, por ejemplo, se mandan al que no es, mejor dicho, al que, al que, precisamente al que no debía recibirlo. Entonces, no, no puede ser. Mandé el mensaje, esos son actos inconscientes y son actos fallidos. En eso nuestro inconsciente nos juega, nos está de pronto esa sensación o ¿no? de culpa inconsciente, el que esto no está bien, entonces de alguna manera tenemos que mostrarlo, y por eso inconscientemente terminamos dándole señas al otro de lo que está sucediendo. Entonces uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto tan terrible que precisamente el correo que no debería mandarle a mi jefe se lo mandé? Y es para que el otro lo vea. Eso es muy interesante. Yo no sé Diego, aquí has visto un poco en los últimos correos que nos están enviando en el en el chat nos dicen a, a propósito de correos un poco es como entonces es donde tengamos a Neptuno precisamente es donde podemos conectarnos con la unidad eh, un poco estamos hablando de la situación específicamente en casas de Neptuno uh -huh, correcto toda casa o toda zona es un escenario que tenemos. Y hay que distinguir la presencia de Neptuno de cualquier planeta en signo sí, como la presencia de Neptuno o cualquier planeta en casa. La diferencia conceptual en astrología es un planeta en signo, sí, es un nivel psicológico, ¿sí? Entonces el que tiene a Neptuno en Escorpio pues es un perfil psicológico que le acompañan muchísimas personas. El que tiene a Neptuno en Sagitario, eso es, es un, una manera de proceder. Pero el escenario es muy importante, porque pues no es lo mismo tener a Neptuno en siete como Judith que nos, que nos confirma esto de lo que a ella le pasó como un escenario real, a tenerlo en tres o a tenerlo en dos. Si yo lo tengo en dos, pues quiero hallar esa totalidad financiera. Pero también encuentro sacrificios, evasiones de mis responsabilidades financieras, me endeudo, y a lo mejor son las deudas las que me dicen, oiga, pues me va a dar ya una responsabilidad de su mundo económico, que como algo externo le está diciendo. lo roban, se pierde, no, no haya piso. Pero también cómo hallo mi totalidad y mi responsabilidad, o sea, nuevado no lo que es tan importante, o no evado mi pareja si es la 7, o no evado mi vida afectiva y sexual si es la 5. Es decir, cada contexto me dice, puedo hallar la totalidad y puedo, bueno, no sé, conectarme con una, con una realidad. Entonces, eso es la astrología. Conectar principios ancestrales. Eh, pero trabajados ya de esta manera, conscientemente, pues uno, uno, uno se alivia, ¿no? ¿Se ¿Se, eh? Y hay esa totalidad. Mira la pregunta tan interesante que aparece aquí. Dice, Andrea, cuando tenía cinco años tuve una operación, pero algo salió mal y me dieron una sobredosis de anestesia, afortunadamente desperté después de varias horas. Allí mi Neptuno actuó con este tema que estamos tratando, Tengo Neptuno en Sagitario en cuadratura en cuadratura Saturno en Virgo. Gracias. Claro, claro. Anestesia Neptuno y el estado de coma. Eh, de seguro lo que aquí observamos aparte de la cuadratura con Saturno es eh, que hay una ligación con 12 y con uh -huh. casa 1. O sea, no es casual que tú tengas Andrea un principio neptuniano. Uno no tiene por casualidad eso, un exceso de de anestesia que lo desconecta, por eso hoy día tienes que siempre observar tu vida y darte cuenta de los de las de los periodos y ciclos donde te puedes desconectar ¿sí? para estar muy atenta. ¿Sí? Eso es como quien va manejando un auto y se desconecta por un momento. Sí. Puede ser riesgoso, ¿no? Si se duerme al volante. Entonces, guardando las proporciones. En tu vida. Y, y esto me recuerda a Jung. Quien mira hacia adentro despierta y quien mira hacia afuera sueña. Entonces, como en Neptuno todo es tan relativo, mirar hacia adentro es despertar en conciencia, pero darme cuenta de mi externo. Porque obviamente cuando yo estoy más cercano a mi externo, soy también más consciente de mi interno. Entonces, que no exista la desconexión como el escapismo. Oiga, yo me resisto a ver esto. No puede existir. Lo niego, no lo acepto. Esa es también una forma de evadir. Para ella, para Andrea, pues seguramente su Neptuno, Saturno fue esa experiencia y a lo mejor ligada con temas de salud y, y es un ejemplo que también viene a colación, ¿no? Claro que sí. Estaba pensando ahora cómo en el momento en que nacemos, y precisamente, bueno, digamos en el momento en que somos concebidos y estamos dentro del vientre, ese, ese, ese momento del embarazo, estamos en una en una unidad. Tanto, tanto que cuando nacemos, los, nosotros no somos no, no hemos podido ser conscientes de que el mundo es aparte de nosotros como seres humanos y somos una unidad y todo el resto son una extensión. Entonces es muy interesante cómo en el desarrollo, con, en la medida en que la mamá o el papá nos va acariciando, cómo empezamos a tener esos límites y, es, y ese... Ese soy yo y ese es el otro, ¿no? Estamos hablando también de casa uno y casa siete. Soy yo aquí y está el otro allá. En la medida en que vamos creciendo, nos vamos diferenciando, pero también en la medida en que vamos creciendo, nos vamos acercando a la unidad. Entonces, ese es un ir y venir que es muy interesante y muy bonito, pero todo el proceso es igualmente importante para todo el desarrollo nuestro. Entonces, inicialmente soy toda una unidad, luego me diferencio y seguramente vamos a la unidad, ¿no? Entonces, uno lo que sí encuentra a través del desarrollo del ser humano es que si no logramos diferenciarnos bien, estamos en conflicto, pero también sí si estamos permanentemente... Eh, en unidad, en, eh, digamos, estamos muy diferenciados y no podemos entrar en contacto con, con la vida, con el resto de los seres humanos, con los animales, con las plantas. Eso con la espiritualidad, ahí también entramos en conflicto. Entonces, eh, un poco haciendo énfasis en lo que tú decías, Diego, y es que no es malo, o sea, el, el Neptuno es, simplemente todos tenemos un Neptuno en algún sitio, todos tenemos una manera de relacionarnos con esa energía Neptuniana Y lo importante es conocerla, validarla, entenderla y aprovecharla. Totalmente de acuerdo, Marce. Y como tenemos exaltación de Neptuno en este instante, y el éxtasis de la charla nos ha llevado a <risa> trascender el <y> algo. <risa> ya ¿Sí? transcurrió una hora, ¿no? ¿Cómo sí. se nos fue el tiempo. Sí, sí. Con muchas cosas neptunianas, yo olvidé grabar esta sesión. <risa> <risa> Ay, no, yo sí no, afortunadamente todavía soy ah. tierra. <risa> Afortunadamente todavía eres tierra, entonces por un momento llegué a creer que, que esta charla nos iba a quedar como, como algo para la recordación de las 18 personas que hoy día nos han acompañado, pero hay tierra, no. para Marcela aporta su tierra para decirnos esta charla nectuniana, sí. se preservará de aquí a la posteridad Sí, va a estar en un tiempo y en un espacio, entonces no nos preocupemos. En un tiempo, en un espacio, okay. vale. entonces eh no, pues ya después de esta charla ya viene el fin de semana a descansar a elevar la dopamina disfrútenlo vívanlo, trasciéndanlo sin culpa no sin sentimientos de culpa Hay que trascender la culpa porque la la culpa es un tema de de aflicción y de conflicto una cosa es la culpa y otra es la responsabilidad manejemos responsablemente la vida así con conciencia pero sin culpa y con trascendencia y con placer entonces Qué rico aquí unirnos en esta sinergia, en esta energía y a, a, con, eh, confluir en medio de tanta de tanta energía neptuniana de, de placer y de unión, aunque estemos todos distantes en tiempo, estamos muy cercanos, ¿no es cierto? Sí, muy chévere, es muy chévere, Diego, este este Neptuno del día de hoy, me encanta porque además sí aprovechar este fin de semana, como contábamos el lunes tenemos fiesta aquí en Colombia, entonces. A elevar esa dopamina, un saludo muy cordial para todos y, bueno, que tengan un buen fin de semana. Un abrazo para todos y nos reencontraremos la próxima semana con otro temita importante aquí en Tertulia la Carta. Chao.